Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de la empresa Factum, con el profesor Eduardo Bottinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Lo mismo para nosotros. Te tengo que desear feliz año nuevo, porque hace un tiempo que no hablábamos. Es verdad, es verdad. Igualmente, feliz año. Feliz año. Gracias, igualmente. ¿Te ha sorprendido el comienzo de, de, de este año con las cosas que han pasado en el ámbito nacional entre enero y lo que va de febrero? Bueno, eh, algunas cosas, este digamos, ya venían arrastrándose de, de, de, del fin del año pasado, se, se veía, se vislumbraba algunos de, de los movimientos que ha habido y otros no. Digamos, básicamente, si uno mira... Eh, lo que han sido las internas, digamos, de los partidos, lo que ha sido el posicionamiento de los partidos, en la mayoría de los casos no genera sorpresa más bien confirmaciones, también en términos de gobierno y de oposición, digamos, en el vínculo. Digamos, lo más sorprendente fue el tema de, de Adrián Peña, ¿no? que fue, sí, ahí sí sorpresivo, una noticia que surge no, no esperada y en lo que se refiere a, a las circunstancias, consecuencia de algo que comenzó en el año en el año 2022, pero se mantiene vigente en el 23 como el tema astesiano, ¿te parece que de alguna forma está incidiendo, por lo menos en la consideración pública? Bueno, eh, creo que es, eh, es un caso, digamos, cuando se arruinó el 2022, la incógnita, una de las incógnitas, bueno, ¿cuánto tiempo más puede llegar a estar Eh, este caso dando vueltas, qué cosas qué otras cosas puede haber y cuánto puede permear la opinión pública. Bueno, eh, el año arrancó, obviamente enero fue muy tranquilo en ese sentido, pero febrero está teniendo varias derivaciones nuevas que este que de alguna forma siguen la misma línea, es decir, el gobierno sigue en la línea de que es un hecho, una persona aislada, no un hecho, sino una persona que traicionó la confianza del presidente y la oposición generando una idea mucho más dura de, de, de, de una trama de corrupción bueno, si esto permea la gente, nosotros veíamos, digamos, de alguna forma a partir de unos estudios que hasta noviembre el, el caso estaba presente en la gente más politizada En diciembre se empezó a cambiar y de poco se va viendo una afectación en la imagen del del, del gobierno, del presidente, eh, en que este tema empieza a afectar. Lo central, digamos, para para poder dimensionarlo, eh, va a ser qué es lo que suceda a partir de ahora, digamos. Bueno, aparece el tema de la imputación al ex número 3 de la policía, Eh, nacional eh, que no es un hecho nada menor hay que ver qué otras derivaciones tiene yo este lo, lo hablamos el año pasado digamos eh, el gobierno tomó la decisión claramente de minimizar este tema no de quitar de trascendencia y eh, de alguna forma eh, encapsularlo en la figura de Asteciano Y, y en ese momento, obviamente, antes de conocer qué derivaciones puede tener y que todavía no sabemos cuáles eran, eh, pensamos, bueno, hay eh, dos posibilidades, dos grandes posibilidades en el medio de un montón de matices, pero que es que, bueno, esta minimización, este encapsulamiento y esta ausencia de toma de decisiones, ¿no? Que, que el propio presidente, recuerdo, en algún momento con el tema de la pandemia dijo, bueno, no tomar decisiones es tomar decisiones es tomar una decisión. Bueno, no tomar decisiones por parte del gobierno en función de este caso es una decisión. Y esa decisión implica que no tiene motivos por los cuales llevar adelante cambios. Bueno, el no realizar cambios, si sí, la eh, consecuencia desde el punto de vista de la justicia termina siendo que no imputa a nadie Que tenga algún cargo jerárquico en el gobierno implicaría un éxito, digamos es decir, bueno, el gobierno no le dio trascendencia, no tomó decisiones y la justicia termina avalando el accionar del gobierno ahora, el otro extremo es que no toma decisiones si la justicia imputa condena a alguna persona que está vinculada directamente al gobierno sea por una asesoría, sea por un contrato específico o sea por un cargo jerárquico colocado por este gobierno, ahí el panorama ya es otro. Es decir, el no haber tomado decisiones puede tener impactos mayores sobre el propio gobierno que haberlas tomado anteriormente. Bueno, ese es un poco el, eh, el panorama, digamos. Bueno, ¿cómo es que se termina armando el puzzle, digamos, de la, de lo que se conoce, de lo que todavía no se conoce, y de cómo la justicia va resolviendo para ver el impacto. Decía, bueno, hasta el noviembre, claramente este tema no había entrado en la mayoría de la gente. La gente estaba preocupada por sus temas, por su vida cotidiana, digamos. La gente no dejó de estar preocupada en sus temas cotidianos, pero el tema empieza a permear. Claramente, la opinión pública es que hay mayor cantidad de gente que conoce el caso y que empieza a tomar postura. Eh, en la misma línea de tu razonamiento, ¿crees que el gobierno tomó las decisiones que tomó en las últimas 48 horas vinculadas a las a principales autoridades de la policía como consecuencia de que ya se sabe que el número 3 va a ser imputado eh, en las próximas horas? Y bueno, algún tipo de vinculación tiene que tener, es decir eh, no no hay a ver claramente lo que hizo el ministro ayer fue una declaración no fue una conferencia de prensa sí. por lo tanto no hubo preguntas que se le pudieran hacer sobre esto mm. la declaración que hizo eh, trata de dejar de lado eso es diciendo no tiene nada que ver con otros asuntos ¿Mm? bueno realmente si uno mira el panorama como han sucedido las cosas, es bastante razonable pensar que por lo menos algún tipo de incidencia tiene que tener, ¿Sí? Algún tipo de incidencia, la actuación de Berriel, sea porque iba a ser imputado y el gobierno de alguna forma lo supo antes, o sea porque el gobierno en todo caso está avalando que lo que se sabe de los chats termina siendo real en la intervención de este caso puntual, por lo menos, ¿Sí? Eh, a lo que iba un poco es decir bueno eh, que tiene que ver con lo, con lo que decía antes bueno si el cese de berrí hubiese sido inmediato es una cosa que hacerla dos días antes que sea imputado bueno eso corre para cualquier otra cualquier otro de los puntos que puedan ser identificados en la causa que está llevando adelante la, la justicia alía en, en este caso eh, entonces la eh, Uno tiende a pensar que algún tipo de vinculación tiene. Es decir, no no se hacen cambios en este momento, eh, digamos, sin ninguna vinculación. Es muy difícil pensar que no tenga ninguna vinculación. Eduardo, en un momento dijiste que en este tiempo has realizado de facto algunos estudios sobre el tema astesiano. ¿Eso qué implica? ¿Que estuvieran ustedes haciendo consulta consulta con la ciudadanía? ¿Hicieron algún tipo de... De, de, de medición de opinión en ese sentido estuvimos viendo básicamente cuánto cuánto era el grado de conocimiento que había sobre el tema es decir bueno cuánto aparecían las preocupaciones de la población eh, y, y eso no no es algo que haya aparecido y cuando uno miraba el, el, el grado de, de conocimiento muy a ver es, son estos casos que son difíciles de eh, incorporar en una investigación eh, cuando hay un grado de conocimiento importante de la gente entonces los lo resultados que se obtienen al final termina siendo bueno cuánta gente más o menos está teniendo información y cuánta cuánto de lo que dicen que está impactando el gobierno no por ejemplo que dicen impacta negativamente o cuántos dicen este que, que no tiene ningún impacto án son las camisetas digamos no es decir cuanto mayor es la pertenencia a el frente amplio eh, o, o el voto seguro digamos y haber votado anteriormente es más la visión de que el gobierno lo afecta fuerte y cuanto más cerca de sobre todo en el caso de los votantes del partido nacional tienden a pensar que no afecta ¿no? claro pero ¿cuándo y lo fue que hecho en el medio ¿En qué momento ¿Eh? fue hecho el estudio? Eso fue en octubre. Claro, claro. Todavía es por eso. Ahora en febrero, sí, ahora en las, en las próximas sí. semanas, vamos a estar justamente iniciando el relevamiento. Eh, ahora, el, en esta semana que viene, empezamos y, y, un relevamiento y, y donde estaremos... Y contrastándolo con el de octubre, que ya tienen como antecedentes. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Eduardo, saliendo un poquito del tema específicamente de Astesiano y de la del Ministerio del Interior de la Policía, diciendo a los que me parece son los principales dos temas de este año 2023, como la reforma de la educación y la reforma del sistema jubilatorio. ¿Consideras un riesgo político de parte de, de la coalición eh, incorporar a tan poco tiempo ya de, de, de, de los tiempos electorales eh, dos temas tan tan pesados en, en la consideración pública y que este esta incursión con estos dos temas puede de alguna forma también significar un contrapeso para, para el futuro de la coalición? Eh, bueno, a ver creo que son dos temas separados y que los impactos son distintos a ver. Eh, la reforma de la educación, la transformación educativa eh, tiene la posibilidad y creo que es parte de la decisión política de haber acelerado esto Es decir cualquier transformación cualquier reforma educativa lleva un proceso digamos más más lento en su aplicación donde durante todo un año por menos no sé no si se, se van conociendo los cambios en los programas se van generando los mecanismos para implementar este fue mm, mucho más rápido en la época del año compleja porque agarraba el cierre del año las licencias es decir que eh, que tiene como un proceso mucho más acelerado, más corto en el tiempo de implementación, pero que tiene una fundamentación política, digamos, para hacer esto. La fundamentación política, ¿cuál es? Es las posibilidades de mostrar resultados en educación para el actual gobierno, que si se implementa en 2023. Porque la forma de generar resultados es el fin del 23 y principio del 24, para mostrar los resultados en algún punto se mostrará algún resultado positivo de lo que se hizo y eso utilizarlo en una campaña electoral, ¿no? Ese es el resumen de por qué los tiempos, no necesariamente por qué la transformación, la transformación tiene otros fundamentos, ¿ah? Pero sí por qué los tiempos, por no, o sea, si uno piensa y bueno, 2020, 2021 claramente fueron años que estuvieron signados por la pandemia que de alguna forma no no no permitían el desarrollo de la implementación, con lo cual 2022 también queda descartado porque en 2021 no se pudo implementar. ¿Por qué no implementarla en 2024? ¿Mm? Bueno, porque en realidad si se implementa en 2024, cuando se tengan los resultados ya van ya en haber pasado las elecciones. Claro. ¿no? Y el gobierno no tenía resultados para mostrar. ¿no? Ese es un resumen muy simple, digamos, muy muy simplista, si quiere, de por qué los tiempos Pero eh, Ahí La diferencia que con la reforma de la seguridad social Es justamente esa Implementándola en forma rápida Y en este año Está la posibilidad de mostrar resultados ¿Mm? La diferencia Con seguridad social Es que si se implementa la reforma No va a ser una reforma Que va a obtener resultados antes de las elecciones ¿Mm? Sino que es Una, una reforma que va a tener eh, va a empezar a aplicarse dentro de 10 años ¿sí? o 9. entonces este ahí hay una diferencia sustancial no va a tener resultado lo que va a tener y lo que lo que está planteado desde el punto de vista de el gobierno es y sobre todo el partido nacional del presidente de la república es cumplir un compromiso que estaba eh, en el programa Ese eh, es un primer objetivo Bueno, es un gobierno que cumple Probablemente haya también una estrategia Pensada hacia adelante De mostrar que cada uno de los puntos Bueno, cuál fue el grado de cumplimiento que hubo De lo propuesto en el programa eh, Entonces, desde ese punto de vista Bueno, es un elemento de ser, bueno positivo Además de considerar que es una responsabilidad política Llevar adelante esta reforma hacia la responsabilidad, es decir, bueno, no es tomar las decisiones como el caso de la reforma educativa, es decir, inverso de la reforma educativa. Mientras la reforma educativa es tomar la decisión rápido porque se quiere o se necesita mostrar resultados, la reforma de la seguridad social es que se haga cuanto antes con un acto de responsabilidad hacia adelante. ¿Mm? Y este en ese sentido, lo ideal para cualquier reforma de este tipo Tiene dos alternativas, digamos, dos grandes alternativas. En este caso serían tres. La, la actual, digamos, que es, bueno, implementarla en este año, que es el año previo a las elecciones, solamente con los votos de la coalición de gobierno, es el camino que se está llevando adelante. Pero lo normal, digamos, lo, lo, lo esperable de este tipo de reformas es que no se hagan en este momento. Y si se hacen en este momento, sean con una este, un grado de consenso de todo el sistema político. Porque la forma de blindarlo ante una campaña electoral. La otra posibilidad es hacerla al arranque del gobierno. En cualquier caso, siempre lo mejor para este tipo de reformas es que no salgan por una mayoría simple quiere del partido de los partidos que gobiernan sino por la mayor el mayor consenso posible porque son el tipo de reformas que efectivamente en una campaña electoral simplificando si se quiere cualquier aspecto algún aspecto generan un efecto que puede ser negativo para el gobierno ¿no? estas son las formas de la seguridad social es una reforma que produce miedos preocupaciones hacia el futuro de la gente Es decir, bueno, no sabe, no saber cuánto va a cobrar, cuánto... A ver, y, y doy un paso hacia atrás. En general la gente no sabe cuánto va a cobrar cuando se jubile. ¿Mm? No, no es algo que uno a los 40 años está calculándolo, a los 50 años. Pero que le cambien las reglas le genera una mayor incertidumbre, ¿no? ¿Mm? aunque no una iniciativa sí, sí. sobre lo que no sabía no claro. pero le genera ese, ese ese esa esa reacción entonces mientras la reforma educativa puede traer problemas de implementación seguramente haya un conflicto importante entre el gobierno y los sindicatos digamos ahí lo esperable probablemente tengamos una discusión sobre el fin de año o principio del año que viene donde el gobierno va a mostrar datos positivos y los sindicatos o el frente amplio estarán mostrando los datos negativos, vamos a tener un enfrentamiento de ese tipo. En este caso, si se aprueba la reforma de la seguridad social, es muy poco probable que el oficialismo pueda sacar rédito de haber aprobado la reforma de la seguridad social, más allá de un ítem de responsabilidad. ¿Mm? Y sin embargo, la oposición le queda más fácil poder hacer una campaña electoral, porque hay dos dos temas que la oposición ya está planteando y que están permeando la gente y los estudios más continuos que se han visto desde la conformación de el, la comisión de expertos hasta fin del año pasado muestran que efectivamente, como era esperable que sucediera, a medida que se acerca la posibilidad de aprobar la reforma y se instala en la agenda, aumenta la cantidad de gente que está en contra de la reforma. ¿Mm? Y solamente poniendo un tema simplificado de aumento de edad de la jubilación y simplificado de reducción de las jubilaciones, eso mismo ya genera, en un sector importante de la población, miedos o, este digamos, algún tipo de reparos sobre lo que hizo el gobierno. entonces Esta segunda creo que es más peligrosa desde el punto de vista político-electoral, uh -huh. que no significa que sea político, es decir, de responsabilidad política. Ahí está la convicción del presidente que bueno claramente puso como una de las prioridades que tenía que aprobarse esta ley tres, se verá tres cosas que te quiero te quiero comentar un político que ya no está decía el remedio feo de un trago solo y las los los problemas surticantes los temas surticantes hay que resolverlos en los primeros dos años de gobierno eso por un lado Por otro lado, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Parrone, decía ayer... Eh, ...con el tema de la seguridad social, la coalición está hipotecando la reelección. Y por el otro lado, algo que vos específicamente no mencionaste... ...pero que sin duda va a estar en la conversación... ...es que si esto se aprueba, eh, hay una herramienta que puede utilizar la oposición... ...que es llamar a un referéndum junto con las elecciones el mismo día lo que todos sabemos también que es un, un riesgo latente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el resultado final de todo eso. ¿Te parece que eso es lo que puede llegar a ser el Frente Amplio si esto se aprueba? Bueno, eh, creo, eh, en realidad, por, por la por la naturaleza que tiene la reforma, de que es iniciativa del Poder Ejecutivo, No, eh, y porque implica temas este impositivos no va a referéndum, pero sí a un plebiscito constitucional, ¿eh? Eh, que es un, una diferencia técnica nomás. Sí, es cierto, cierto. Y pero pero, son, pero, pero genera, o sea, genera una reforma no no es contra la ley o contra artículos, sino que es un, un plebiscito constitucional. Uh -huh. Pero ese ese es una herramienta posible que el Frente Amplio y, y los movimientos sociales mostraron que tienen la capacidad, porque aparte incluso para convocarlos están menos firmas, no está claro que se vaya a ir por ese camino. ¿Mm? Porque la esto que decía con respecto a la necesidad de la reforma es algo que está bastante extendido en el sistema político entonces existe esta reforma como tal o, o perdón se, se daría esta reforma como tal pero no implica que no estaría una reforma constitucional de perdónd una reforma de la seguridad social hacer una reforma de la de, de la Constitución por este tema tiene otras implicancias que son más fuertes digamos en cuanto a qué cosas se dejan puestas en la Constitución Y ahí hay un debate fuerte, es decir, no es una herramienta de eh, anular unos artículos de una ley, sino este ya es cambiar, digamos, instaurar el texto constitucional un, un, un articulado con respecto a este tema. Uh -huh. Creo que en todo caso, más que eso, sería una campaña basada en cómo se va a modificar la ley. Es decir si el frente gana va a proponer determinados cambios en la ley que eso sí se puede hacer con oh, una mira. nueva reforma ¿no? eh, pero sí es claro lo que lo que marcaba de que los tiempos políticos para estas cosas son otros es decir no el año prehíbe las elecciones digamos no manuales dicen esto no es decir no, no no es este o sea, los manuales los estudios que se, que se hacen sobre el comportamiento están que estas transformaciones tan fuertes y que generan repercusiones en, en un sector muy importante de la población, que generan divisiones adentro del sistema político, deben ser este tratadas lo antes posible. Obviamente, este gobierno tuvo un atraso, digamos, en su agenda, mm. producto de dos cosas, de la pandemia primero y del referéndum por la ley de urgente de consideración después. Claro. Porque recordemos que la reforma de la Seguridad Social iba a ser presentada sobre el último trimestre del año pasado, perdón, del 21. Del 21. Del 21, del 21 para sí, ser sí. aprobada en el inicio del 22. Uh -huh. Cuando se va al referéndum, la primera idea era seguir adelante con la reforma de la Seguridad Social y después eso se detuvo y se presenta recién sobre fines del año pasado. Ajá. Uh -huh. Es decir, hay dos elementos que retrasaron la agenda del gobierno. Entonces, bueno, la decisión del presidente fue seguir, continuar con esto. Las primeras voces, incluso referéndum de tanto de Gandini como de Penadez, si recordamos, fueron, bueno, es la reforma de seguridad social tiene que quedar en el trízar. La primera reacción es post referéndum Y sin embargo, después el presidente convenció al conjunto de del Partido Nacional, por lo menos, y socios de la coalición, de este, seguir adelante con la reforma. Eduardo, como siempre, ha sido un gusto mantener esta charla contigo. Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Seguimos en contacto. Buenas jornadas. Claro. Igualmente. La conversación era con el director de la empresa Factum, con el profesor Eduardo botinelli Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.